Miguel me trajo este recorte del periódico eh, de La Voz, se pone. Fue 21 de agosto de 1997. Se titula Hawking, el universo seguirá expandiéndose para siempre. Lo dice este señor, ¿no? Santiago de Chile. El universo seguirá expandiéndose para siempre según el célebre astrofísico inglés Stephen W. Hawking, que participa en Chile en un seminario sobre agujeros negros y el origen del universo y que anoche disertó ante un entusiasmado auditorio de mil500 personas. No estamos seguros si hay suficiente materia en el universo para detener la expansión, pero me sospecho es que estamos justo en el límite, por lo tanto prefiero pensar de que el universo continuará expandiéndose para siempre. Varicina. El cénebre astrofísico británico de 55 años, que por primera vez cruza el Ecuador, llegó a Chile el pasado 13 de agosto y viajará a la Antártida invitado por la Fuerza Aérea de Chile. El físico y teórico, frecuentemente comparado con Einstein, en una charla de más de una hora en el centro cultural Estación mapocho de la capital chilena, reseñó el desarrollo de la física en las últimas décadas e hizo algunas proyecciones sobre el futuro del cosmos. Ante una consulta sobre el fin del universo, Hawking indicó que si hubiera bastante materia en el universo, este colapsaría hasta ser de un tamaño cero y una densidad infinita. El autor de la historia del tiempo que matizó su conferencia con broma y humor. Bueno, en base a esto, pues yo he hecho la siguiente carta a la prensa que la voy a enviar mañana. Palma Mayorca, 29 de agosto de 1997. Universo sin límites. Señor director, el antrofísico inglés Stephen W. Hawking, que participa en un seminario en Chile, ha dicho, el universo seguirá expandiendo preparación. Lo que significa que no tiene límites, que es infinito. Nuestro amigo Cayetano Martí, tiene estudios de astronomía, siempre ha afirmado que el universo es infinito, que el verdadero astrónomo es el espíritu, que la vida en todo el infinito universo es Dios, que hay vida en todas partes, etc. Pero siempre ocurre igual, los pobres cuando hablan no se les escucha, aunque digan la verdad. El sistema utiliza la censura cuando le conviene, y este está con los intelectuales que tienen estudios humanos, pero estos, ante la sabiduría de Dios no es nada las experiencias que nos cuenta Cayetano sus profecías son realizadas a través del Maestro Cristo que habita en él y nos muestran claramente que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada pero para esto tenemos que ver que, qué ha hecho este hombre en su vida trabajar para comer amar al prójimo no explotarlo procurar ser cada día más personas Eliminando el egoísmo, la ambición, el rencor, etcétera Es la única manera de acercarnos a Dios y hacer que su espíritu renazca en nosotros. Es decir, practicar lo que otros pobres con el obrero carpintero que Jesús de Nazaret hacían en Israel dos mil años atrás. Por esta razón, aquí en Mallorca, otros obreros pobres intentamos vivir con la iglesia pobre en casa y con Cristo, el amor en el corazón. Si queremos evolucionar, recorrer un día el infinito universo, no hay más caminos que eso, limpiar toda la porquería mental y cambiar así la persona con el amor como único guía en tu vida, cuando la humanidad entera viva esta experiencia cristiana la sabiduría del maestro dominará en tu planeta tierra y este será el paraíso María Gilda Muñoz señora señora señora Dios está en cada ser humano, sí amigos, Dios está en cada ser humano, pero la gran mayoría lo ignoran y lo buscan en otras partes, lo buscan en las religiones, en los grupos llamados esotéricos, en los libros llamados sagrados, por ejemplo, la Biblia, el Corán, las Vedas, etc., o en otros libros que tratan de Dios, de religión, de espiritualidad, etcétera Pero muy pocas personas buscan a Dios en su Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Cristo aconsejamos a todos los hombres y mujeres del mundo que quen que busquen a Dios nuestro padre y creador en sí mismo y que tenga muy presente que los primeros seres humanos se encontraron a Dios y empezaron a hablar de sus ideas y sus propias experiencias espirituales y no era porque habían acudido a un sacerdote de alguna religión Por la sencilla razón de que no existían religiones Ni sacerdotes en, este, en, este, en nuestro mundo Y fue después Que otros seres humanos se autotitularon sacerdotes O sea, intermediarios entre Dios y la humanidad Pero sin saber nada de Dios Por faltarles la propia experiencia espiritual Por esto Jesús de Nazaretis si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. El verdadero y único sacerdote humano es una mismo, cuando encuentra a Dios en sí mismo, en su propia vida. De no ser así es perder el tiempo y alimentar el egoísmo. Por esto la mayoría de seres humanos no ven nada más que el dinero. Y esto pasa en nuestro mundo con, con tantas religiones y sus llamados sacerdotes de seminario el ser humano sea pobre que sea pobre se dará cuenta que si tiene a Dios en sí mismo el pobre no tendrá egoísmo no tendrá odio, maldad envidia, etcétera y el rico tampoco pero así que procurará desprenderse de sus riquezas materiales, porque no son suyas, ya que fueron adquiridas a costa del trabajo de los demás en una palabra cuando se vive él con Dios se tiene luz se ven las cosas claras, se tiene bondad, sabiduría, paz, amor, etc. Porque Dios es todo esto Buscar a Dios en uno mismo es hacer oración, meditación, éxtasis, etc. Es pensar en el que nos ha creado, contemplar el infinito universo de forma sencilla con el pensamiento y tener muy presente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, la existencia o creación del infinito universo y cuando el ser humano, hombre o mujer encuentra el espíritu de Dios en sí mismo los cristianos lo llamamos Cristo cuando el ser humano vive en y con Cristo, con Dios es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en su propia vida y este sí que está preparado para explicar el camino de Dios a otros seres humanos Sobran pues los sacerdotes de seminario, el sueldo meditual, etcétera Solo hay una religión universal, que es la de Dios. Y para pertenecer a la religión de Dios, hay que buscar a Dios en sí mismo, en su propia vida. Esto es el verdadero Evangelio de Cristo, que practicamos y dedicamos los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la única Iglesia de Cristo en el mundo. Acúdica a Cristo, así Cicero, Cayetano Martín, Lo que quería decir es... Yo no sé si esta semana habéis visto el telediario, no sé si fue el lunes fue el martes, salieron imágenes de cuando el Papa estuvo en Francia. Se dirigía a los jóvenes Y, bueno, sí. eh, y ponía y dice que no, en el caso ya no, porque es igual ¿le tienes? sí, la carta está aquí entre estos 10 pasados el, re el representante de la organización católica Carlos Bultira ha estado en Francia teniendo delante de él miles de jóvenes de muchas partes de la tierra que quien poder elegirse Tengo 29 años y pienso igual que los pobres que estuvieron allí, aunque yo no estuviera, que estuvo bastante acertado al dirigirse a los españoles y latinoamericanos, aunque para mí vaya el resto del mundo, cuando entre otras cosas dijo lo siguiente, que tengáis vueltas para seguir y poder vivir esta vida interior en cada uno, pues Cristo es el único que os lo puede dar. Yo no sé si los que estuvieron allí entendieron el mensaje y de que si es así, podrán ver que sobra cualquiera que se presente como representante de Dios de los hombres, sea de la religión que sea. Por otro lado, no sé qué hace una persona diciendo esto en la posición que está. Por pues si Cristo es el único que lo puede dar, hay que apartarse de la religión organizada y ir al tronco. Es como que el que, el que vende agua te diga que vayas a la fuente, sin intermediario. Jesús de Nazaret predicó y para ir a Cristo y que para ir a Cristo, al Espíritu Universal, hay que ir directamente. Unos obreros obreros igualmente estamos diciendo y lo que podemos y que probamos que se apobre cada uno en su casa, no buscando socios ni cuotas. Todo eso es un negocio y engaño que no tiene nada que ver con el cristianismo, con la vida espiritual. Frente a lo que ha pasado puedo ver dos cosas. Una es que los jóvenes están dormidos y se conforman con ver la figura de una persona que solo viaja de aquí y allá y que se denomina el representante de Dios en la Tierra por pues la cantidad de años y fieles pesa mucho. Y otra es que no se lanzan a poder vivir ese Dios en cada uno, acudiendo libremente, dejando a un lado lo organizado y que te impide poder ver más claro y ser uno con Dios y luego con los demás un saludo a un obrero, un obrero que hace la iglesia pobre en su casa más que nada eso es que no sé no, no me parecía posible oír aquello ¿no? es que lo dejó bien claro y claro yo no no tuve tiempo de grabarlo porque no, es que no me dé tiempo y pedir la cinta afuera Cristo es el, es el único que lo puede dar. Es fácil, así de claro. Con <coughs> el título del mensaje, lo dijo Carlos Bocila, es el Papa de los católicos. También. Yo digo Carlos Bocila, pero pues, uh, Dios está dentro de cada uno y, y Cristo es que te puede dar, dice el caro. Que, que Esto me, me recuerdo cuando, paseando por Valencia, había un cartel que era de los gnósticos que ponía eh, Todo está dentro de ti, en grande, ¿no? y en letras más pequeñas, un poco más bajo. Descúbrelo con nosotros. ¿Eh? Ya, ya estamos. O sea, es como un veneno, nadie lo quiere, ¿no? Cuando lo tomas es amargo, es agrio, pero lo produce, a lo es mal olor. Pero si lo metes dentro de la comida, así se puede envenenar a la gente es muy fácil no detectarlo y quedas envenenado pero el veneno así directamente nadie lo quiere ahora, metiéndolo con cosas o sea, es decir, las religiones te meten eh, texto los textos de ah, los cristianos, los mormones te quedas encandilado te sirvió tu amor, todo está dentro, Dios está dentro de ti o sea, la tal y cual pero luego ya luego tienes que vivir con nosotros para el riesgo y, uh, y todo lo que hay detrás es eso ¿no? o sea juntar lo, lo, la porquería Pero para que ¿Qué? no se detecte tiene que ir con cosas buena. Y con comida buena si no se detecta el veneno. Y siempre con el sophisme, ¿no? Todo esto. todo fast food, descubrirlo uno por sí. Lo primero me parece que a los a americanos no les gusta que les digan latinoamericano, ¿no? Para ellos todo. ¿no? en general tú, tú, tú que los Todos los sudamericanos que conozco eh, dicen, oye, somos sudamericanos, ni latinos, ni hispanos, ni... somos sudamericanos, ¿eh? Eso lo has oído tú, Sí, acá. y Sudaca y eso. Ah, ah bueno, no, no, acá, otra cosa. Cuando vivía en sí. Barcelona. Es pero festivo, ¿no? yo no me siento ni española ni chilena, te digo la verdad. Yo ah, me claro, siento claro, diversa. Hay... Y a paso de fronteras, ¿no? Perfecto. No estoy en esa. Eh. Me da igual, no me llega. Entonces, eh, tenemos que hacer una foto porque hay que tomar de partido, ¿no? Mm. ¿Sabes lo bien, no? que eh bien, eh tiene que eh, por la represión que habéis hecho y y tal, Yo pienso que, que Dios que en una realidad de Dios, pero yo sé es, Everest, ¿no? es una gran montaña. Entonces, yo creo que todos los hombres como ahí socialetas, ¿no? Vienen vienen a Dios de una forma o de otra. Uno por sus pleitos o todo aquello. Etcétera, de la época y tal y también son sus religiones lo que pasa es que después los hombres manipulamos la religión y, y metemos todo pero Aleverés tiene muchos eh, caminos de escalar ¿no? ¿Eh? Eh, se puede subir eh, ahí yo conozco Testigo de Jehová, que aunque me parece muy la función, pero yo creo que ellos tienen una actuación yo mandaría siempre un trabajo a un de Jehová porque sé que trabajan bien y son que después yo lo no voy a poner, eh, metano, pues también creo que, que, que, que yo en ese sentido más bien, no estoy en contra de las revisiones, sino que las asolgo y las partes Las revisiones, tal vez como decía Budo, en el punto de vista termina enseguida, eh, las revisiones eh, son como una, una barca para atravesar un frío, cuando necesitan andar. Después ya hay que dejar la barca, ¿eh? Y, y creo que en eso coincido, o quiero coincidir con el, el ministro, con el de tal, ¿no? cuando habla de interior, de young, que no es antroponomía, pero ese es el verdadero camino de la mano de alguien. Aquí estamos de amarre callejano de cierto camino. Esto por un lapi y, y después, pues hay caminos fáciles y hay caminos difíciles, hay caminos más complejos. Y entonces yo lo que sí denoto en reuniones que ya son que hay una como una contra, una que no me parece positivo, eh, me parece siempre aquellos otro que suben mal por otro camino, ¿no? a, mí, eh, a mí me interesa ahora mismo vosotros y esta comunidad, eh, me interesa muchísimo eh, por vosotros mismos, no en cuanto enfrentados a, sino por vosotros mismos, por vuestro camino, y hablarme de Jesús y hablarme de vuestro camino, que me interesa eh, el camino, ¿no? Pero no me interesa ir mirando a los lados. Mira por donde suba qué, mira qué Aunque sea equivocado Él ya ha dicho no sé cuánto eso Se pone a mirar Lo que ha dicho Pinochet, lo que ha dicho el Papa No sé cuánto, ha dicho el Papa Negro Papa... No sé si sí. me caigo ya Está bien lo que ha dicho el problema está en que para subir la montaña normalmente la religión es, y volvemos a través de las mismas, son los que cobran el peaje. para subir a la montaña no necesitan el ah, hay que peaje. El hay hay peajes gratis como este. ¿eh? Claro, claro. esto es una religión. Se repite constantemente. La religión esta es la religión de los pobres, palabra conflictiva. Obreros, palabra conflictiva. ¿eh? Digo muy conflictiva porque yo no sé quién es obrero, quién no. ¿eh? Y... Yo, yo he estado montando muchos años para en este campo de trabajo. Que toda sobre mí eres un sacerdote. Esto de obrero, no obrero, es una abstracción. y y, y la iglesia, de la iglesia pobre de Mallorca. Esto son los eh tan tan que no sé Ya, tiene un nombre y es una cosa, pero no funciona. Eso no está libre. A los atletas, a las atletas cuando están corriendo en el, en el estadio se les llama atletas. Sin embargo, tienen un nombre y apellido. Hay que hay creo que hay que diferenciar un poco, ¿no? Tú eres, tú de tal y luchas y corres y sube la montaña tú. Si a eso le se le llama corredor, o subidor o montañista y tal, eso es. No, pero Estamos yo en una isla desierta. yo. Yo en vivo. el campo... en Yo esta del... mañana está en una actividad, una tarde otra para allá, subo bajo, y ando metido ¿eh? en, en la, la... carne y en el mundo, encarnado, digamos. Y con muchos cristos que van por la calle, y se muere y resupitan y ven y van. Quiero decir que si yo vivo porque estáis vosotros, quizás vosotros, yo vivo solo. Y el atleta... Bueno, el atleta forma parte de, digamos, que a el simbolismo, no, no, o me, no. me he explicado sobre este simbolismo. No, es que no lo he entendido, perdona. La cosa está bien clara. Si tienes que estar si tienes que estar pagando peaje y continuamente pagar unas suscripciones y continuamente estar pendiente de una de unas reglas, de unos estatutos, de unas normas, no, pero... ese es el gran problema que seamos libres, universalitas o ciudadanos sea, del mundo que quiere, está bien. Ah, yo no. no pago ningún peaje el sentimiento que, podamos tener, el sentimiento sí, que no. podamos tener sobre algo concreto eso no tiene importancia el problema es cuando te tiene sujeto una organización, ese es el problema pero un sentimiento sobre algo determinado que después ves cómo se unifica con otras personas, que este es el ejemplo porque si no estaríamos cobrando no, no, aquí, aquí, aquí ¿qué, ¿qué organización te sentido? tiene sujeto? la, la servicio militar, eh, el pago a hacienda, el patrono, eh, la mujer, los hijos, etc. No, o no, los pero yo... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te entiendes? Mm... Eh, no, no uh... de... Paco, puede ser que aquí no te tenga sujeto, a lo mejor que te ha liderado. O quizás nosotros nos hemos liderado de estas organizaciones, pero son millones de personas que están ahí enganchadas. Entonces, lo que no puede ser, porque tú estás luchando y te has liberado, no reconocer que hay gente enganchada, que está allí eh, engañada, manipulada y claro, claro, Pues eso es lo único que hacemos. Eh, eh, subimos la montaña, pero también decimos de que por favor, que no estén enganchados, que pueden liberarse como nosotros. Ese es el único. Pero eso no es un grito de la Iglesia pobre, es el grito del que sube, el que eh, se libera, ¿me entiendes? no es un grito de iglesia pobre, de organización de, de grupo, de colectivo no, cada uno lo dice según como lo siente y si lo dice, cada uno expresa no aquello que siente no es una cosa establecida me entiendes de hecho estamos aquí porque queremos, si no queremos si no, si no, eh, yo estoy donde si no queremos, estoy porque, porque quiero es el... incluso en la tierra Ahí está. ¿Yo? Yo, no... Hombre, yo estoy porque quiero la... no he venido porque he querido pero estoy porque quiero ¿eh? eso está clarísimo de Mallorca porque quiero, no porque eh en la ciudad aquí tampoco. Yo yo, pero, yo no no te no. quiero. ¿eh? Y en eso, eso que yo bastante libertad. aunque uno siempre está eh, enganchado a muchas cuestiones, uno uno está enganchado a trabajo, a otra droga más fuerte. Que todo es bueno, todo es bueno, Pero otra cosa es estar enganchado. Otra cosa es estar atascado a ese otro consumir otro papo, es no tenemos gente a montón. A, a comprar a, a, a comer ¿eh? Sí. Eh, bueno, eso hay eh, a, a montones y otros al abajo la... es una enfermedad jubilan a un tío y se espera un tío porque no tiene la mesa no tiene allí no, eh, y no manda ¿no? En la de, sin la mesa y sin mandala ¿eh? o sea que eh, todos estamos más o menos enganchados y eh, el arte está en liberarse como nuestro buen amigo Cayetano y me quiero callar ¿no? a veces te callas tú que hablas demasiado y hablas lo demás y lo que pone me interesa mucho y, y eh, el aspecto ese ¿por qué? porque eh, coincidiendo también con Caletano eh, eh, dice, dice que es que claro eso de la pobreza de Dios es riquísimo y yo soy riquísimo fe, y nosotros somos riquísimos que nos y somos pobres bien eh, porque tenemos esperanza porque vivimos en ese aspecto eh, el pobre es el que está enganchado el que es un dios eh, el dios mamón o, eh, o el dios, el dios eso no, o el dios, eh, los que están enganchados a mil cosas eh, esos son los pobres no, no es solo, el, el pobre económicamente tiene un gran camino cercano a Dios pero el, el que tiene muchas cosas el pato y la otra y tal pues, es diferente, no porque... ¿no? Pero tiene buena comida, buen estar, buenos viajes, buen estar. Y claro, no, no te acuerdas más que cuando ves. ¿eh? Tiene paraíso en esta Claro, ya, ¿no? ya está disfrutando de ello. Y ese pobre que es rico materialmente y está enganchado, ¿es el bienaventurado? Puede serlo, porque te voy una cosa. Yo he conocido a ricos pobres. ¿sí? Quiero decir que... y vosotros supongo ya, también esa oportunidad. Hay gente que aparentemente porque esto de juzgar hay que andar con mucho cuidado y aparentemente va con una corbata, va con no sé qué o va con unos zapatos brillantes y no sé qué y ya oye, cuidado, cuidado porque puede vivir una vida bastante a usted, él, ¿eh? él personalmente él personalmente y pegadito a feira, pero a veces que por medio de la salud o no sé qué, ya. hay personas que están llegando vamos, va hay mucha De hecho, hay una, hay una historia de una mujer en Estados Unidos, que era una en su momento, de los años de las más ricachonas que había, y su hijo se rompió un brazo y no quiso al médico por no pagar la fotografía del médico. Y el, y el brazo del hijo le quedó... Cuestión, no, ya, pero no es el sentido de, de, del pobre que uh, no quiere gastar, entonces el brazo le quedó más formado, pero bueno, es el, no es el sentido del hijo tal. Es el sentido de, del pobre que vive austeramente y no quiere gastar y tal. Eso, dice, eso a mí no, de me de no. Me dice, no me dice nada, porque es en el sentido de, de esa mujer cómo amassó esa fortuna, independientemente de que después ella vaya con Arapo por la calle. ¿Cómo amassó esa fortuna? ¿Qué te ¿Qué te eh, puede haber puede haber eh, explotadores que, yo que sé, que no tengan coche, viven en una casa bastante sencillita, una vida austera, eh, una alimentación así también poco, porque literalmente dicen que yo que, que, que come poco, ¿no? Entonces eh, Y ese señor tiene una fortuna que ha amasado, que de la manera. En ha cambio otro, un obrero, un obrero con su salario puede vivir bastante bien, si se lo propone. Puede vivir um, sin derrochar bastante bien. Y entonces me pones al lado uno al la otro y las apariencias... No, no, no, no es eso, no estamos hablando de eso. Es lo que tienes, como la has obtenido. Ahí está. Lo has obtenido trabajando... No, cómo, has no. ¿Cómo lo has lo usas. No, no, para mí es como lo usas, para mí es como lo has obtenido, yo, moralmente o inmoralmente. Oye, Miguel, una pregunta, ¿tú has conocido en tu, en tu medio ambiente y en todos los pobres que conoces? ¿Te supongo que conoces unos cuantos? Obreros conozco montón, yo mismo, ah, yo mismo soy obrero. ¿con ¿sí? ¿con ¿Conoces alguno que juega a la lotería o a la quiniela? Claro. Ah, pues entonces me estás dando una contradicción total. ¿Quieren tener dinero? Claro. Entonces, es una contradicción total pero es vamos sí, es la contradicción bien. de ellos, de ellos. Los, los que tienen los millones aquí, entonces no son no. pobres. Estos son ricos en poder. Son ricos en poder. Es un pobre, es un pobre. Okay. Pero es un pobre, Pero ¿por qué, sí, ¿por qué tiene tanto problemas para sacar la Es el mensa. ¿Por qué has puesto tanto a eso? Y no es que te cargues, es uno Jesús, perdona, yo también. Jesús, al mismo tiempo que era dulce, era sensible, Hablaba del dios interno y del dios que cercano, tal y cual. Tenía la otra faceta, que cuando llegaba el momento, pegaba cada sablazo, unas lenguas de fuego, que, que no sé, temblaba el que, que estaba al lado. Por eso algunos de eh, ellos no... Pero de después tiran los perfumes. Andy, por, pero eso te digo, no se, eh, criticar, bueno, no, claro, no se trata de criticar, escucha. no se trata de criticar, pero como dice José, o sea, la policía está por algo. O si sea, hay un timador, hay que por él. Entonces, no se trata de que, como yo estoy bien, no da igual que lado, ah, no, ¿no? No, no, tengo no, el policía. deber moral Tengo el deber moral de decir, oye, ¿para qué pagas peaje? Si esto es gratis. Si quieres pagarlo, págalo. No eso no me gusta, mire. Claro. Eh, hay que ser policía y que por eso. ¿no? no, yo no he dicho pero eso. Bueno, es que un un momento, pueden pasar un momentito que hay que leer de nuevo otro. Dios está en cada ser humano. Sí, amigos. Dios está en cada ser humano. Pero la gran mayoría lo ignoran. Y lo buscan en otras partes. Lo buscan en las religiones, en grupos llamados esotéricos, en los libros llamados sagrados, por ejemplo, etcétera O en otros libros que tratan de Dios, religión, espiritualidad, etcétera Pero muy pocas personas buscan a Dios en sí mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, aconsejamos a todos los hombres y mujeres del mundo que busquen a Dios, nuestro Padre y Creador en sí mismo y que tengan muy presente que los primeros seres humanos que encontraron a Dios y empezaron a hablar de sus ideas y sus propias experiencias espirituales no era porque habían acudido a un sacerdote de alguna religión por la gentilla razón de que no existían religiones ni sacerdotes en nuestro mundo fue después que otros seres humanos se autotribularon sacerdotes o sea intermediarios entre Dios y la humanidad pero sin saber nada de Dios por faltarle la propia experiencia espiritual. Por esto Jesús de Nazaret dice, "Yo si guio si ciego, guía a otros ciegos, ambos se caerán." El verdadero y único sacerdote humano es uno mismo, cuando encuentra a Dios en sí mismo, en su propia vida. De no ser así, es perder el tiempo y alimentar el egoísmo. Por esto la gran mayoría de los seres humanos no ven nada más que el dinero y esto pasa en nuestro mundo con tantas religiones y sus llamados sacerdotes de seminarios El ser humano, sea pobre o rico, se dará cuenta si tiene a Dios en sí mismo. El pobre no tendrá egoísmo, no tendrá odio, maldad, miria, etc. Y el rico tampoco, pero sí que procurará desprenderse de sus riquezas materiales, porque no son suyas, ya que fueron adquiridas a costa del trabajo de los demás, en una palabra.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 Solo hay una religión universal, es la de Dios, y para pertenecer a la religión de Dios hay que buscar a Dios en sí mismo, en la propia vida. Esto es el verdadero evangelio de Cristo, que practicamos y predicamos a los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre. La única iglesia de Cristo en el mundo acudía a Cristo, o sea, Caetano aquí Acosto 1997. Yo creo, yo creo, que, bueno, yo creo que, que el mensaje dice es eh, Busca en ser valiente Busca la energía suficiente tuya propia Que nadie te tenga que contagiar de otra energías y buena animal de otra, la tuya Ser original, nadar contra corriente Esto es lo que dice el Tírate, que Buda decía que la religión es una barquita para cruzar el río. Pero pues aquí lo que dice el mensaje es, ¡lánjate al río! No coja ninguna barquita. También hay un señor muy católico, son muy benazas, que escribe libros y dice que las religiones son válidas porque son como una pista de aeropuerto para despegar y después volar solo No, las religiones, todas han sido externas. Y de la religión interna, la, la única que yo sepa que se abre en algún sitio, es esta que habla caétano por aquí. Algo interno, sin ayudas y sin muletas y sin piezas ortopédicas. Lo que pasa es que ya los cristianos, incluso todas las religiones anteriores, esperaban el Mesías y vino la religión. Esperaban otro Mesías en otra religión y vino la religión. Esperaban tal y vino la religión. Y siempre vienen la religión externa, la de mandamientos, la de deberes, la de domingos, la de puras, la de sacerdotes, la de padres, la de no sé qué. Y no, la religión, y es verdad lo que dice este señor, que el hombre es religioso. Pero religioso en cuanto a unión con otros seres humanos. Pero interiormente, no es religioso externo. De, de, de, de parafernalia, ni de, ni de papas, ni de budas, ni de, ni de nada. Esto se le tiene impuesto, esto es una religión positiva. No es la religión auténtica del ser humano. La religión auténtica del ser humano es interno. He dicho. No, en cuanto a ricos y pobres, de acuerdo que habrá... Los, los, los, la gente que trabaja, es muy fácil, la gente que trabaja, pues trabaja. Pero... hay casi 3 millones de y Estos sí son pobres. De la gente que trabaja, con un jornal y tal, no se pueden considerar pobres. Afortunadamente no es la época el siglo pasado de la revolución industrial de cuando escribía más pero hoy los parados los 18 o 20 millones que hay en europa ¿sí sons y no llegan a fin de... solo los paradores sí, solo los, paradores. los otros si tienen trabajo Tienen seguridad social, no son pobres en el sentido que lo eran en el siglo pasado. No. Pues yo no entiendo cómo hay articulistas, periodistas, que no pretenden ser más papistas que el Papa, que hablando de ellos mismos, que tienen un sueldo, por pues, no sé lo no será bajito. Y, o hablando de funcionarios, de prisiones, y hablando de gente así emplean continuamente el término pobre para definir a una persona asalariada y yo digo, hostia, estos tipos siguen con el tema, claro luego tenemos los parados, que son los pobres que ya están entrando en el término de la miseria porque cuando te quedas en un salario el pobre tiene que comer piedras entonces ya pasa la miseria pero de siempre mi abuelo mis padres, compañeros de trabajo, siempre dicen lo mismo eh, nosotros los pobres con la gente continuamente, el otro día una señora por la calle Eh, iba con su cartera, su bolso, iba a comprar al Mercadona. Y sí, es que nosotros los pobres y tal y cual. O sea, es un término comúnmente entendido que somos los obreros. Que después vengan gente con mala conciencia, que claro, yo como como, y tal, no me voy considerar tan... Bueno, son cosas, no sé, traídas últimamente, ¿no? Sobre todo por las provincias de limosneras, que les interesa separar el término pobre de obrero. Pero de siempre, toda mi familia la gente que conozco, y culturalmente, ahora mismo ya he un artículo de prensa, leo continuamente el pobre, aquel funcionario de prisiones que fue secuestrado, y luego estaba el pobre rico, perdón, el secuestrado rico, que ese significa sí, un rescate, en cambio el secuestrado pobre, y fíjate, era un funcionario que tenía una casa y un sueldo de funcionario de prisiones. Era el funcionario que era el secuestrado pobre tal y vale. Y, y claro, yo leo esto digo, vaya, parece que no, no todo el mundo pretende confundir con el término pobre quitándolo de obrero. Porque pues los pobres de, de, del paro ya miseria, eso ya es miseria. Cuando uno ya ni siquiera tiene los indientes, ¿vale? ya entramos en el terreno de, de miseria. De otra manera siempre no. se ha jugado a través de la historia, sobre todo en esta sí. Última, sí. historia última, ¿no? yo, con eso. el sofisma de las palatas. Sí. Eh, yo veo aquí un, un, Doctor, problema, veo un problema que es más, eh, más acuciante, no, ¿no? Más, más real ya que hablamos de lo que dice el mensaje, ¿no? del mensaje interior, de esa religión interior como decía Tomeo, ¿no? y el problema es aquello de lo que no quieres para ti, no lo desees sí para los demás igual que lo que quieres para ti desealo para los demás porque no es aquello de no desear a los demás lo que no quieres desear para ti y ya está también lo que tú deseas, debes desearlo para los demás y es, es indudable que cuando hablamos nosotros de, nuestro, de nuestra lucha interior, de lo que deseamos, de aquellas conquistas que queremos realizar y tal y que igual, es eh, indudable que eso se tiene que desear para todo el mundo. Porque después, si uno se queda callado, porque ha conseguido interiormente aquello que buscaba, y luego se queda callado y no lo exterioriza, ¿de qué sirve? ¿Le sirve para él? Es que hasta la duda queda si le sirve para él. Porque si ha alcanzado el cielo y no es capaz de poder echar una mano a quien tiene al lado, ¿de qué le sirve? Es como, es como aquella frase del, del maestro, que quien tiene esto tiene lo otro y tal, pero no tiene bondad, no le sirve de nada. Entonces, estamos, creo que el, el tema de las palabras y la definición de los conceptos, si somos esto, somos lo otro, creo que no es lo importante, lo importante es lo que, lo que somos no lo que nos definimos o lo que se nos define o deja de definir, lo que somos, ¿no? Como lo que él lo comentaba en casa de José de la semana pasada. ¿Está Jesús delante de Pilatos? Pues... Pilatos tiene la verdad allí. Y no es la verdad de palabras, de conceptos, de intelectualidad, de, de, de definiciones universalistas y tal. No, la verdad del ser humano, de lo que es. Y punto. Jesús no estaba representando allí una filosofía. Estaba representándose él, como espíritu libre creo que ese, ese es el mensaje ¿no? qué clase de liberación en la que en la que cada uno desea para sí mismo aquella que solamente la puede disfrutar de él por la que le es obligado cuando la tiene decirlo a los demás y decirlo desde qué postura también desde una postura eh, eh, enclausstrada eh, dogmatizada eh, en fin todo lo que representa lo que representa no lo representa lo real que son las instituciones religiosas Tiene que ser desde una postura libre. Y más si se ha hablado del cristianismo, en cuyo representante, cuyo simbolismo es Jesús de Nazaret, ¿eh, coño. Más libre que él, no se puede encontrar un ser humano ahora que, que uno se puede eh, eh, fijar un poco. Entonces, o sea, creo que mucho el tema de las palabras y tal se queda un poco corto, ¿no? Para definir realmente la vivencia. ¿no? Y creo que es en esa vivencia donde ten, donde yo por lo menos quiero ir. ¿no? La vivencia de lo que yo vivo, no de lo que yo pienso, digo o expreso. Porque, ¿sabes? Me puedo empapar de un libro de mucha filosofía. Y después de soltarla aquí, o entre todos, cada uno coge mucha cosa y soltarla. Y de hecho, muchas veces cuando estamos en difusión, lo único que hace es salir eso. Salir de esa filosofía que nos vamos empapando de unos y de otros. Entre nosotros, de nosotros mismos y de lo que leemos. Pero es la nuestra. La nuestra como nosotros, lo que somos, no lo que pensamos. Yo pienso que Jesús de Nazaret no fue todo libre, que aparenta, que fue. Como tú dices, porque el cáliz que tuvo que, que soportar a través de su vida y que dijo aparta de mí este, este cali cuando lo iban a matar, no creo que fuera tan libre, ¿eh? Sí, pero ¿cómo lo vas a saber tú? Y, y cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esta, estas dos frases... Sí, ¿Pero cómo lo vas a saber tú? Si realmente era o no era libre Jesús de Nazaret, Gandhi, Buda... ¿Cómo lo puedes saber? Con la misma interpretación que haces tú de, sí. de piratas y tal. Ella, Ahí. Hacerlo, esa sí, ella te podría decir lo mismo o a sea, ti, ¿Cómo sabes tú que...? que no, o sea, no lo sabemos a ciencia cierta. No. Yo lo único que he expresado lo que yo deseo, sí. no lo que está escrito. Yo también expreso lo que siento. No, pero, pero, déte una duda, pero, pero, una duda escrita, José, no, de que José, si era no, no era. ¿Cómo es que no se puede la saber la realmente? ¿Tú crees que la libertad tiene límites? Li ¿El amor tiene límites? Ella expresa que, que Jesús no era tan libre como ella piensa que no era tan libre. Yo pienso que porque, no era tan libre. Porque es eterno, es infinito, libertad, amor... Eso que yo creo que, ya que mirar por que la no tiene ninguna importancia es el, es el decir por ejemplo eh, ricos y pobres siempre había siempre va se dice ¿no? Como Jesús, porque está escrito yo me puedo basar está escrito allí dice si ro, rico simple inteligente vosotros ya dijo Jesús ves ves como está escrito entonces no se trata de lo de la palabra en sí si defiendes la palabra rico pobre o lo que se defiende de un texto escrito de otro lo que se trata es que justamente con eso estás definiendo lo que sale de ti de dentro, de ti, interiormente. O sea, te está, estás estás a, acercándote, aproximándote a una postura o a otra. Entonces, sí, porque textos en la Biblia están claro se puede agarrar al otro y decir, no, Jesús tampoco era libre. Está, está entonces, entonces no es tanto si Jesús era libre o no, sino cómo quiero sentirme yo y cómo procuraré sentirme yo libre. Si Jesús en realidad no fue tan libre como parece, vale. Yo a lo mejor tampoco lo soy tanto como quisiera o como debería serlo, vale. Pero mmm, yo quiero seguir tirando por ahí. Y ya está. Porque si me vas a son palabras, eh, es que quiero ser pobre porque Jesús de Nazaret viene a hablar de los pobres. Tampoco sirve. Sí, lo mismo, que lo me sirve en el sentido de que, bueno, mira, este está ahí, lo dijo. El otro me dice el otro. No, no lo dijo porque también dice que habrá pobres. Bueno, vale. Pues yo me quedo entonces con lo que sale de mí. Y de ti sale que quieres que siga habiendo ricos y pobres, en el sentido el que dice eso, ¿no? Es que siempre habrá, ves, ves, como si... Eso, eso es lo que sale de pie, no es el texto escrito ahí. Que sale de pie que te importan un y que siga la cosa así talando. Ahora, apoyarse en textos, pues, mi tiene razón. Eh, tiene razón apoyándose solamente en la palabra. Por lo que ha dicho él, le queda libre Jesús. De no, claro. De y si hay un Jesús que dice, toma, no, no, no, no, ahora toma ¿segú? espada, pues no, me, sigue, no, me, no me interesa dicho, un grupo. Según vez, lo que se tiene eh, en concepto el cristianismo organizado con Jesús de Nazaret. Ah, bueno, claro. Como el, máximo, sí, ya, ya. como el máximo representante de esa libertad, pues sí. según en base a esto, pues entonces a obrar. Pero no he dicho que sea el representante máximo como opinión mía, es según como se, se considera. Generalmente por opinión. No lo no, he dicho no que sea yo que eso que libre, pero a cierto punto no lo sé yo si era o no era o deja de ser Oye, ¿no? José, lo único que puedo expresar lo que yo quisiera hacerlo para mí Ay, José, lo que yo quisiera hacerlo ¿y tú qué opinas? porque dices que esto es todo lo que has dicho es la opinión de no sé quién la de Jesús, o de qué? No sé. pero ¿tú qué opinas entonces? porque dices, no, eso no es lo que opino yo si, no si lo, lo acabo quiero. de expresar yo acabo de decir que para mí eh, eh, quisiera, ¿no? Eh, tener esa libertad la acaba de expresar. O sea, toda gala no de, de lo que quisiera, eh, ¿no? pero no, entonces, de... no, no, lo en lo como... que estoy, no lo que quisiera, lo que estoy, porque ponerse ideales así como quien se pone una zanahoria como al burro ¿no? Delante, tampoco Oye, es eso. ¿no? No, el duro, el no, es lo que yo no entiendo, no, no. Hombre, no, no. no, mira, camino si tú estás andando, ya eres caminante y hay Para mí no hay un camino que correr, que recorrer. Hay un camino que se corre. Y, y, no estás, es y estás caminando ya. Porque es aquel... El, el, claro. Bueno, en el momento en que tú empiezas, pienso, ¿no? En no momento, hay un camino para recorrer, que, que hay un a, camino que se recorre. En el momento en que te empiezas a cuestionar cosas, ya está recorriendo el camino. Ahora, otra cosa, si tú quieres dejarte eh, llevar por los conceptos de las palabras y tal... Eso ha Hay un camino cosas. y tal y que cual, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Eso de... de en el momento en que te empieza a plantear... A cuestionar pero, cosas... Ya eso ya. es fundamental. Eso es fundamental. No A mí es... la gente que habla eh, dogmáticamente y muy seguro, eh, me, me es la tela. Eh, yo tengo dudas, y en, en ese tema de dudas, ando. Eh, eh, soy un buscador, pero ando. Yo no estoy demasiado seguro de, de casi nada. ¿eh? No, yo lo único que tengo seguro, seguro, y es lo que procuro eh, expresar cada vez. No no me entiendan, lo, lo que tengo seguro es que tengo que caminar, pero desde luego caminar sin estar callado y sin opinar y sin decir, sin mojarme lo, lo, los pies, sino eso también es un poco así, ¿no? no yo que creo claro. que se tiene uno que arriesgar a decir una, una, una tontería, expresar lo que siente, aunque claro. sea una burrada, se tiene que arriesgar, eso es el caminar, pienso no, me, me, yo. Pero José, sí, lo único que te digo es que me parece que te contradice mucho, porque has dicho las palabras y las palabras y nos estamos empezando con palabras y con errores... Como podemos, es una cada forma, uno, ¿eh? es una forma Joder, yo creo que Quien quiere entender, entiende ¿sí? Ya por ¿verdad? eso que digo que estoy un poco duro Ahora ¿verdad? si uno ¿verdad? solamente se dedica a observar Las palabras como se dicen Nosotros, nosotros yo por lo menos no soy un edudito Y desde luego de las palabras me, me son muy cortas Para expresar lo que siento No, pero hay una ¿no? cosa siento, clara, sí. oye O dice, dice una cosa que es la que quiere decir O oh, si no, entonces nos volvemos locos Quiere decir, ahora está atardeciendo que hay luz pero de repente no, es de noche, entonces, oye, entonces, ¿qué hablamos? Es decir, que cada uno nos expresamos como nos expresamos, ¿eh? Y pero, pero si decimos dos más, sabemos lo que es. Si sabemos decimos libertad, pues, sabemos de qué hablamos, ¿eh? Claro, y etcétera, o sea, hablamos de pobreza, fíjate, hemos hablado bastante, no hemos hablado del mundo marginal, donde yo trabajo un poco, ¿no? en, en con drogadictos, Eh, gente eh, esa gente que anda por la calle tirada y que eh, eso eso amigo, eso sí que es pobreza porque no se pertenece ya a sí mismos, esas personas para recuperarse, a encontrar la persona ellos mismos es, es, es muy difícil y si vas a Hondureta, a los terminales y te metes en ese mundo y bueno, eh, vamos, que qué hablamos? de pobreza, ¿no? porque aquí todos somos de Tóxico en, en el ambiente que he yo dos sitios que andaba hoy, todo era más pobre que este ambiente. Por este ambiente hablamos charlábamos, tenemos sonrisas, tenemos salud, estamos sentados, tenemos pecho, no sé. ¿eh? Eh, pues somos ricos, querido. Perdona que te diga una cosa. Yo Dios. no estoy muy seguro de que no, no, no, seamos tan ricos como tú dices, porque nosotros posencialmente somos los marginados, los maquinados del mañana. Si mañana, mañana. Este mañana. señor dentro de 10 días, como quien dice, se queda sin trabajo. Ya entra dentro en el umbral de la pobreza, ¿no? entra en el desempleo ¿Y, ¿y cómo se come? un ambiente por la edad, que es un chollo porque ahí sí que para interiorizarse en contemplación y además, eres visitar los hijos te llevan bocata y tienes sauna con las nuevas que están haciendo es maravilloso, ¿no? Que lo todo. Es la libertad la, li la libertad está dentro de uno, ¿no? vamos, ¿eh? contemplación hace usted ya, además ¿eh? hay poca luz, Así que todo es un... ¿Y qué te ha dicho? A ver... Si hablando de esto, que, que ahora ¿eh? si acaso llego muy un luego ya se va, pues será rápido. Uh, y otra vez, al revés, ¿cómo lo ha dicho Tomeu? Eh, no eh, no ¿Te has dicho que para subir la montaña necesitamos muletas estas, o alguna no, cosa de estas? No, no, no. O necesitamos otras religiones y no, sí, yo no, tengo no, bien oído también, ¿eh? No, ya, pero pero no, calle, no te veo. Tengo bien el oído. He dicho que para para avanzar. Para avanzar. Para lo que lo ha repetido y está muy bien, que Buda y demás dice que hay que cogerse una barca o un maestro o un padre o tu madre que te enseña esto y lo otro, porque la costumbre de atestada incluye mucho en nosotros. Eso por un lado. Eso es una cosa que Otra cosa es que Dios, digamos, es que el Himalaya tiene el Everest. Entonces, el Everest tiene mucha. Vida, hay sí, muchas bueno. subidas. Claro. Lo... Las relaciones organizadas... Las, las... No, no, no, no, no. Y, ah, no, y, no y, tampoco. Y el Meid, no, no, el Meid, el Meid, que ha subido solo, ¿entiendes? Hay montañeros que suben solo y otros suben acompañados y otros con apoyo. El filo No, el es que necesitamos ah. apoyo de las religiones. No, no, apoyo humano, apoyo humano. Apoyo apoyo humano. La religión otra cosa. No necesitamos para nada para subir la montaña. Unos sí, otros no. No, unos sí, otros no, porque la gente pobre no es que esté en estas organizaciones, porque no es que sea tonta, es que es bastante viva. Porque muchos hacen como, digamos, si, sí, los testigos de Jehová, yo sé cómo están los claro, no, o sea, no. los evangélicos están de claro, otra manera. Claro, o sea, claro. cada más venta, digamos, eso es como un negocio, cuanto más la organización, cuanto más cliente se lleve, más, más ganas, digamos y mucha gente no loca, mucha gente estará por esto para subir escalones, digamos. Para tener claro, un grupo lo que claro, sea. Claro. Sí, aquí tenemos la prueba, también viene una, una señora, una mujer que tenía un negocio y estaba con esto de de si lo renovaba, ¿sí? ¿Sí? que que se para ir a Dios, de ética porquería que ya lleva encima, digamos. Esto que es, es una porquería, digamos. Estoy de acuerdo, ¿no? ¿No? Yo no he dicho en eh, Aless. No, es que no, es que ni siquiera si estamos bueno, sí, a Buda. O no sería no, Buda auténtico, sí. A, las, a lo que han organizado después de Buda, a las organizaciones cristianas. Y además, otra cosa, lo que han dicho de Jesús de la realidad, esto, también me lo creo. Y no es que todos los seres humanos, por muy avanzados que estemos, no somos perfectos con la perfección y en lo que tocan. Tanto podría ser Buda, como Gandhi, como cualquier otro. En esto estoy en base, en esto de acuerdo. Pero de lo demás, no. de lo demás necesitamos lo que han hecho. Tú no necesitas. yo no? hoy nosotros no necesitamos. Hay mucha gente que necesita. No, te voy a es que al ejemplo. principio no había nada de religiones, todo se organizó a base Siempre de ha la religión. ¿Qué? Siempre ha Bueno, Pero antes, antes antes, antiguo... antes, antes, el pejorro no se comía a félsico, que, que iban con garrota y se mataban los unos al otro para comerse. O, oh, qué decir, el y todo eso. Hombre, es que la historia no empieza es que aquí, y en los sumerios, ni hace cuatro mil años. Es que hay que... Ser, eh, Hay que hacer de... todo que es, magos, videntes, muchas cosas. Había muchas cosas en la detrás, porquería es que, que ahora, No, mío. es que tenía la porra. Esto Esa no les daba a dominar a los demás. Nada más. Pero nada más. se domina quien quiere. Quien no quiere no va detrás de ellos. Eso es lo que hay que buscar. Eh, la cosa es Eso que, lo hay que buscar en tu corazón y el mío. Claro. No, no, no lo puedes poner como un servicio militar a la gente. Sí, pero no lo decían a los otros. a arreglar a los demás? Pero no dar por sentado sí, que, que necesitamos ayuda. Ese es el único sitio. el único sistema. El, el, el, el, el es contigo mismo. Y encima... Habacar lo con los demás es, es una absurdo. tontería. Es una tontería. O sea, que los ricos están bien con Dios también. No sé qué han dicho, que, que también hay buenos ricos. No, es una cosa circunstancial. circunstancial ¿Cómo es circunstancial? Sí, no, porque... el dinero lo ha dicho de alguna manera, no es pues, circunstancial. Hay rico. que ir atrás de cómo ha conseguido este dinero. Bueno, pero pues, el dinero es una cosa ah, no. moderna. Quiero decir, okay. eh, el dinero, el salario <risa> viene <risa> de los saquitos de sal. Ya lo sabes, salario, la palabra sal. de viene los saquitos de sal que daban los romanos. Que no había dinero, y todas las denominan esto un saquito de sal y ya pues, se arreglaban eh, y no antes no había, antes de todo eso no había moneda y hoy vi ahí una isla muy bonita por cerca de tu tierra eh, eh, eh. Eh, que no hay moneda que iban con, con piedrecitas de colores eh, que se llama San Fernández de Noroja, que eh, está antes de y en una isla donde se, eh, se cambian eh, como la nosotros la boleta de cristal o sea que es que claro todo. los ricos también hacen cosas ¿no? pero esto es? ya los ricos que que a quien llama rico? vamos a ver al que ama el dinero al que tiene dinero al que tiene, dinero, tiene dinero, o al rico. ama yo no yo no amo el dinero porque, porque yo conozco gente con que gente que va de, de mucha fe y mucha esperanza y mucha caridad y pues bueno, a los la lotería digo entonces tú qué pasa que te asigue que que te toque que te toque tener porque a mí eso a mí no me interesa para la lotería ni que me toque Ya, no, pero es para lo que vemos cómo se Ese es el... No, quiero decir que aquí nos hemos quedado los... Bueno, las personas desde hace dos mil años adorando al becerro de oro. Claro. Y aquí todavía estamos esperando a que baje el Mesías, a que baje del de, de cielo. Claro. Y, y muchos que a tienen persona, persona, dinero piden no ayuda a los para, el... para que les van o van a tener organizaciones en, en, con ONGs o donde ha estado en Argentina o que sea sí, sí. con dinero, claro, con dinero se puede hacer todo, se si puede lavar por... la cara y se decir, uh, que bueno soy tú, tú, Yo, eh, que Esto no, eh, no es culpable, un querido. caso por... ah, sí, Tú, tú condenas a los que tienen dinero ¿no? No, a los que, no, que no, adonan al no. dinero No condeno no a momento. todos los que tengan dinero Porque hay gente que no está tan egoísta eh, Pero... y ya viene... ¿Y eso lo No, lo uno si lo conoce a persona. ¿Y, ¿Y tú me has a, a los demás? Entonces, eh, tú eres egoísta, tú no... No, ¿tú por te... los hechos se ven las cosas. Fíjate, a, mí, a mí, que haya por dinero, cosas, siempre habrá gente pece gorda pece chico, ¿no? Eh, no, comen un boquerón y hay... Pero yo no hay, quiero ir detrás de los peces del bordo, no me interesa. Bueno, eso es lo que... Yo soy más vivo que ellos, ¿No yo Ah, eres más ah, no sé, eso. Pero, eh, sí, igual que organizaciones. Yo lo quiero que... ser no, que Hay, que hay algo que no. no entiendo. El mensaje de Jesús de Nazaret, con las parábolas que dice continuamente sobre el dinero, sobre el rico aquel que acumulaba, sí, eh, sí, sí. no se puede servir a Dios el dinero, sí. no está hablando de dinero espiritual, está hablando de cosas físicas, los pobres, bien, tú grabas pobres... Eh, habla continuamente eh, sobre el acumular, los ricos tal y cual. Sí, sí. Todas las religiones del mundo, incluso personas, están de acuerdo frente a lo que aquí unos cuantos obreros, que eh, nos llamamos iglesia pobre de Cristo, estamos diciendo que coincide con el mensaje escrito que, como he dicho antes, eh, me da igual que esté escrito o no escrito, pero coincide claro. con mi sentir. Sí, sí, sí. Eh, no sé porque mi sentir es eh, anarquista, socialista, cristiano, ecologista, el, el ecologista ocupa lo que necesita y lo demás lo deja para nosotros, tal y coincide con mi sentido. Y no entiendo, como todas las regiones del mundo, están da igual que crean en, en la Virgen, en la Trinidad, la Trinidad, sí, la Trinidad, no es igual. Todas están de acuerdo frente a cuatro pelagatos aquí, en que ricos y pobres pueden estar con Dios. Porque hay ricos y ricos que son pobres, pobres que son ricos, ricos espirituales, pobres en espíritu... ¿eh? Siempre esa, esa mezcolanza de palabras, todo, porque hay como un pánico a ricos y pobres. Hay pánico a eso. Entonces, todos están frente, y personas sol, solas también están frente a eso ricos y pobres, gente que acumula lo que no necesita, que a masas, fortunas que le sobran a otros, que, que le faltan a otros que se hacen ricos, o sea, con negocios ilegales y otros, mas asquerosos todavía venta de armas y drogas eso. y están ahí y ahí pueden estar, pueden ser cuáqueros, pueden ser episcopalianos pueden ser lo que quieran, Dios los bendice dentro de nuestra comunidad, y viva la pepa y, y todos frente a esta idea sencilla de cuatro pelagatos de aquí que coincide con ese textocito que Jesús es muy claro conforme a las riquezas pasaron, no habla de riquezas claro, espirituales no, sé no habla de, de pobres en espíritu igual. habla muy el pobre faqueo cuando intentó subirse al árbol sí. para verlo tal y va ¿por en su casa le dice no, que yo ya estoy repartiendo, doy cuatro veces más no está hablando de cosas espirituales está hablando de, de, de, de la fortuna que amasó le está diciendo a Jesús, perdona Jesús pero yo ya voy repartiendo entonces ¿y por qué tanto miedo a eso? Si, si con un salario basta y trabajando, ¿por qué hay, hay millones de personas en el mundo que le tienen pánico a no trabajar? O, o, o a no vivir sin explotar a otros. No hay que tenerle pánico ni miedo, no, ni defenderlos. No, no, no. Si no son, eso no es defendible ecológicamente, no sé, ni cristianamente. Si ¿Por si qué defender hablando, todo eso? De para que se entre en diálogo, no en discuta, sino en diálogo para aclarar ese hecho. Solamente que se entre en diálogo ya asusta. Claro, es, es que, que da miedo. Da, yo no entiendo por qué da, da miedo. Como... Trabajar no es tan duro. Y, y luego, ser más papista que el Papa. O sea, defender pobres que somos asalariados. Tú también eres que no asalariados. Somos de, Defender tanto a los ricos. ¿A qué viene? los ricos como personas son totalmente defendibles para mí. Son mi hermanos seres humanos. Como personas seres humanos. Como rico no. Como rico para mí no es defendible. Bajo ningún punto de vista. Ni humano, ni cristiano, ni ecologista, ni anarquista. El, era? incluso fascista, que José pues Antonio I Rivera lo decía bien claro, la tierra para el que la trabaja ni fascista ni tiene ni ningún punto de vista defendible ya ateo humanista es que no es defendible yo quería comentar una cosa no sé si se si aparta o no, o no del tema, pero que ha sido por un momento que cuando Cayetano ha dicho siempre pasa lo mismo, nos apartamos del tema siempre nos apartamos del tema no yo, sí, del mensaje Entonces, uh, yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, bueno, he escuchado que la idea que a mí me ha quedado es que busca al Cristo dentro de ti. Eso es lo que yo veo. Si escuchas estas palabras, ¿cuántas veces durante todos estos años le hemos escuchado busca al Cristo dentro de ti? Si seguimos viniendo aquí, yo el primero, y dices... Y llega que un momento Cayetano dices joder, siempre pasa lo mismo, os apartáis del tema. Dices, entonces, ¿qué coño hemos aprendido? Y si, y, y si hemos aprendido que busca el Cristo dentro de ti, otro, ya no tenemos más que venir aquí. Ya podemos estar en casa. Buscas ese Cristo y tira para adelante y vienes aquí a hablar con Cayetano un rato y tal. Y llega un momento, pues que joder, yo, yo, yo siento como un desasosiego es de decir, joder, los años que llevo la idea tan sencilla y dices ¿qué coño está pasando aquí? Cayetano que dice esto discusiones entre otros pero, pero si es tan simple como esto ¿y qué más da? es decir ya está que hay ricos y salarios, y no salarios y esto y lo otro bien, yo he venido a este mundo y buscaré el Cristo dentro de mí y yo lo entenderé de una manera y él lo entenderá de otra, y Tomeu de otra, y José de otra, y Miguel de otra. Digo, pero... Pero es que yo lo que tengo... Lo, lo que a mí más me, me, me, me pone ansioso, y me pone nervioso, y me preocupa, es decir, joder, si Cayetano tiene que decirnos, los apartáis del tema, ¿qué coño estoy aprendiendo yo? Y si... Es decir, yo digo, joder, no lo entiendo. No entiendo el mensaje todavía, no entiendo lo que está queriendo decir él, o, o lo que ha querido escribir, o lo que le ha dicho el maestro. Y yo digo, joder, ¿y por qué el maestro no me da la luz a mí? ¿Por qué no me lo deja ver a mí? ¿Para que Cayetano no tenga que decir esto? Porque yo estoy por la labor. Yo quiero aprender. Y entonces, lo que me preocupa, dices, eh, lo que más me preocupa, dices, ¿qué coño estoy haciendo yo en mi vida que no me deja ver esta luz? Entonces, dices, bueno, ya, qué mal que yo te lo cuente a ti se lo cuenta al otro. Y sí, al final es que el trabajo es solo. Y entonces sí que te encuentras perdido. En un mundo dices, bueno, el maestro no me deja ver más claro, porque si me lo dejara ver más claro, yo creo que Ayedano ya no haría más mensajes. Y si está escribiendo mensajes, es porque no lo entendemos. Y si no lo entendemos, ¿por qué no lo entendemos? Es decir, yo le pido al maestro, joder, dame luz. Coño, que estoy aquí para esto, ¿no? Si no me la das, ¿por qué no me la das? que estoy haciendo mal? Y es, y es cuando a mí me entra el desasosiego. Y si los demás, es que llega un momento que por un lado tengo que sentirme muy seguro porque si no, no tendría fuerza para luchar. Pero por otro lado me siento una soberana mierda. Es verdad, es que no me atrevo. Llega un momento que te viene la duda y no te atreves ni a hablarle al otro porque es que a lo mejor estás súper por debajo que el otro y le estás achacando cosas. Entonces llega un momento que puede ser que sea este trabajo eh, interior, tú solo. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Joder, yo, no sé, pero yo vivo en una duda continua. Y, y, y me, me, me provoca, un, a, a veces, mucha depresión y, y mucho problema. Pero dices, ¡hostia! Y, y claro, y después ves según qué discusiones que te llegan a poner nervioso, que, que no vas a ningún lado. La semana que viene, entre 15 días volveremos y volveremos a hablar de ricos y de pobres y de tal, y, y en la noticia del periódico y tal, y dices, joder, ya es hora ¿no? de, de, de, de que yo sepa hacerlo por mí mismo y pueda venir a, aquí en casa de Cayetano y le diga a, a él, poder vengo a contarte cuatro cosas, nada más. Yo creo que eh, yo agradezco haber estado hasta ahora por haberte, o sea, ¿cómo te llamas? Gori. Sí, Gori. Gori. Gracias. Eh. Gracias a todos. Eh. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós a mí me <tose> hace enseñar hay hay una cosa que que bueno que, que no sé que siempre tengo bastante lo dijo hace poco pero me da me da fortas ¿no? y es eso de que una vez que Aitano dijo bueno simplemente no sabéis vosotros si lo que decís puede ayudar a otras personas o lo que hizo otra, otras personas os pues puede ayudar a vosotros ¿no? Yo, sí yo personalmente, si sí vengo aquí porque, bueno primero porque quiero venir el Cristo se ve o no se ve tanto a veces dentro de mí basta, no, basta, no importa que lo diga nadie, basta que lo vea yo pero yo vengo aquí porque, bueno eh, yo, ahora, a la gente que hay aquí, pues la quiero a mi medida más o menos que cada uno, cada uno sabrá como quiere y, y la amistad que tiene con cada uno ¿no? yo soy uno aquí es porque, bueno es el hecho de la reunión, la asamblea de estar, de estar juntos ¿no? o podemos estar en otra casa o podemos tomar un café con leche y, tal, ¿no? y luego pues compartir este, este sentido que cada uno tiene o sea, y no sé, es que es eso ¿no? de que estamos tropezando y estamos adelantando, pero es que para mí es fundamental o sea uno podría decir una cosa y me a ayudar y a lo mejor yo lo que pueda decir puede ayudar a otra persona no es que me diga yo de maestro ni nadie creo que se diga, que se diga como maestro no, pero no sabemos lo que podemos hacer y que los demás puedan hacer con nosotros no. hay veces que yo me he sentido muy aludido en las reuniones, por lo que ha podido haber dicho cualquier persona o Cayetano, no, digo joder esto para mí y sin saber a lo mejor nada de mí porque pero digo, hostia, es que esto es para mí y... pero, pero si yo no estoy, estoy en contra de, de, no, de, no, de no, que, de que no, la gente no sé, hable es que pero... lo que me entristece es que él diga, os estáis apartando siempre os apartáis, no lo entendéis poder y cuántas veces os lo tendrán que repetir eso es lo que me entristece pero... es decir, lo que me gustaría es que él dijese cosas y nosotros, es decir, avanzamos un paso viene con otro mensaje y avanzamos otro pero cuando está diciendo siempre pasa lo mismo ya os estáis apartando, dices, ¿qué coño pasa aquí? Joder, que es que el maestro nos puede dar un poco más de luz para que lo veamos y no nos apartemos. Somos menos que o los que demás. Es complicado, Gori. Pero es que hay que empezar. No, no, no, es que... Bueno, Parece yo... sencillo, pero es complicado. Pero... No, yo no lo veo tan complicado, pero bueno... Sí, eh, no, la está es, muy bien el hablar. La cosa explicada, lo que ha dicho, es fácil, es sencillo. vamos no a explicarlo tan bien, pero luego hay que profundizar en otras cosas, porque el mensaje de Caetano también es fácil, es sencillo. Y muchos mensajes parecen igual, pero no son igual tampoco. Hay que seguir con Parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. Pero es que eh, hay que aprender más de, de esto, de los mensajes, de, de las ideas. Porque todo esto de sectas, grupos y todo esto ya lo sabemos que ha habido en tiempos antiguos tiempo, tiempo ahora. Es volver a repetir Yo tenía este diálogo con este hombre porque parecía que me cortaba, me cortaba siempre. Como diciendo, bueno, ya lo sé. Todo esto que me dice, ya que a él le gusta también los ricos y estar, a lo mejor está en otra organización homosexual también me lo imagino. A me voy mal. Ojalá no vaya equivocado, pero vaya. El asunto es que él tampoco lo ve claro. Para o sea, estar aquí y a lo mejor estar en otros lados tampoco lo ve claro, uno de aquí. Yo sí que lo veo claro. Porque ya el, el simple hecho de no tener que pagar nada, que no tener obligaciones de ningún lado, digamos. No estar en ninguna organización que te digan, has de hacer esto, has de hacer aquello, Uh, no solo esto y encima que no te pongan nada o sea y poder ir hacia este cristo que cada uno tiene mediante como, viendo si uno quiere también la biblia o otras cosas yo tampoco lo había hecho y tenía algo algo también ya sabemos que es manipulado también es que uh, ir hacia, ni siquiera esto hace falta para ir hacia el cristo digamos, mirar y cosas de estas. porque llevar una vida sencilla y normal digamos, de todo el mundo sin hacer daño a nadie, con bondad esto es lo principal son los mandamientos de Dios los, eh, lo que pasa es que los hemos pasado y, y son los principales o sea que, creo que, que mucha gente mediante decir una cosa luego se va por otra, se va desde aquello o sea, dice que es para que Dios me ayude a subir y luego está en una organización de ritmos como quedamos no te gustan los ritmos, estás pensando en hacer más dinero, igual con los pobres y encima, quieres que Dios te ayude, o, que, o piensas que Dios no ve, que Dios es que no es listo, digamos, por decir de otra manera esto es rey y ser de Dios, esto como es y como esto hoy en día salen de estos por ejemplo y a terminaré uh, yo pedí una, bueno, un bíblico pequeño que se llama Samuel porque lo vi en una revista y un casete, y me lo han mandado a casa. De, bueno, la dirección es de, de Suiza, pero pone en eh, Barcelona, pone cristianos, evangélicos, de Jesús de Nazaret, no sé qué, ponen una combinación de nombres. Y he escuchado el casete, y al final, casi al final, son dos voces y van cantando y hablando de la Biblia. Me dice, si usted quiere hacer o ampliar un estudio bíblico con nosotros, pues uh, el, llame por teléfono, o escriba a tal dirección, y enseguida, bueno, le mandaremos. O sea que todo termina más o menos siempre así, digamos. Ellos tienen la verdad siempre, digamos, tanto una religión como otra, Y ya te incitan a esto. Y quien cae, pues ya está metido dentro. ¿Eh? Metido dentro de la trampa. escribir una carta de interés gracias pero esto gracias por decírmelo pero solo quería conocer de qué era o qué se trataba me lo imaginaba ya porque siempre es lo mismo uh, y, y el, el libro de samuel es recogido de la biblia pero hecho a su manera digamos, de otra manera se lo han inventado imaginado ellos y porque no es nada igual y, nada, y gracias por todo pero no me interesa Para lo, para lo que has hablado hoy podríamos sí, haber grabado sí. la cinta ¿eh? porque está escuchando que es más interesante ¿eh? no, no, no, no. Sí, y estoy bastante bastante contento porque por lo menos veo que hay ya. entre vosotros los hay si me entendés, yo diría a todos Porque unos, claro, después pues de una manera, otros de otra, pero... Esto, esto empieza bien ya. Empieza, que diremos, a andar bastante bien. Porque... Eh, en muchas ocasiones os he dicho, cuando se dice de Jesús, aprende de mí, y os he dicho, también podéis aprender de mí. De Cayetano, de 10 -0. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. A ver... Un poco de historia, aunque sea una cosa <coughs> breve. Hace... Hace años... <coughs> trabajando... Pues... Tenía que trabajar con este ojo solo... Y, Este ha ido menguando, hasta que llegó el momento de que el objurista dijo ya esto termina, y tendremos que jubilarte antes de orato, porque esto es un desprendimiento, me parece que dijo, de retina, y esto te dará a cero, y tendrás que conformarte con la milleta de este, bien. Yeah. Entonces pasa el tiempo y pintando y tal, y predicando y trabajando de yesero pero después ya un poco la vista, un poco las manos, un poco los pies, pero sobre todo las manos que ya no podían coger las herramientas, el, el, el pincel, etc, etc. ¿Sí? a poco avanza la cosa. Tanto que la cosa avanza, avanza bastante en el sentido de la vista como hay reloj y entonces ¿qué pasa? que tendré que conformarme con este relojo malo y, y veremos porque así tiene un poco de luz y tendré que palpar que ya empiezo a palpar ahora para andar por aquí dentro entonces ¿Por qué os digo esto? Es, es la demostración clara de lo que estoy predicando toda mi vida y lo que está en este mensaje. Buscar primeramente al reino y al las demás cosas vienen por añadirla. Es el Cristo, el Espíritu de este ser, de esto que es nos ha creado y en fin, que nos guía que nos enseña es el verdadero maestro y el verdadero pastor de todo lo que llega entonces qué pasa que todos los que venís por aquí sobre todo los que hace años tenéis la idea muy clara porque en la práctica nunca ni vosotros, ni el la vivienda ni nadie, pero ahora vosotros cuando habéis venido por allí tanto en las reuniones como en otros días, así por la mañana, por la tarde, haciendo visitas ¡Nunca! <coughs> os han dicho este Cayetano ahora ha ido a consultar a la Mediuntal tal al Divino Tal ha ido a consultar las cartas Tal ahora se dice Tarot cuando yo era un niño se decía, hacer las cartas nunca he ido a buscar, que diremos, la luz fuera de mí misma, del Cristo. Entonces, pasa el tiempo, pasa los años, el físico, que es, diremos, el camión, la carroza, los de Gerais, va a menos, va, a menos, va a menos, pero el Espíritu va a más, a más, a más, Amás, y gritaré hasta que, que, que Dios quiera, claro, porque si mengua la vista y después mengua también estas las cuerdas locales que dicen, estamos ligados, pero estoy contento porque lo que ha dicho, por ejemplo, bueno, lo que habéis dicho todos, los que habéis hablado, pero en esta forma más concreta, bueno, ya digo, todos, es para echar flores a nadie no, pero tomé mi gori está andando en me asombra este gori porque hace años que estaba sentado allí en una reunión dice, Cayetano yo no sé qué has dicho porque me he dormido me he dormido y yo pensé caramba, si todos se duermen cómo podré yo dar ideas pero este goce se ha dormido y esto es bueno dormirse nada menos en una reunión así no entendáis esto eh? al pie de la letra y la próxima reunión todos dormidos eh? pero ¿qué demuestra esto? más sencillo es. como el niño Y se cansa, y se duerme. Es que si no volvieran como ellos, no entraréis al reino. ¡Ah, qué bien! En la próxima reunión todos a dormirnos. Y Cayetano dirá, estos niños ya están salvados. No, no, no, no, hagamos comedia. Pero aquí hay un escrito de Tomeu, bastante largo, me lo leyó y esperaba y copia, se va a por aquí. ¿Y dónde vayan las copias? Siempre digo lo mismo. I hace un rato que lo estava dicendo a Geronimo, pinta, perquè li gusta pintar, y... pinta, escriví coses, a vegades ho dic agora, escriví cartes, coses, i mette-les en, en una carpeta, a vegades ho dic a Juan, eh? escriví, idees, idees, venga! I sobretot tractat de vencer la porcheria que hi ha dintre aquí. Apartarla, que de cada dia les idees negatives se vallen a passeo i queden allà archivades o echades al contenedor i les idees positives de justícia de pas, de bondat i entonces portaré en compte que les reunions que podré tener celebrada en altres cases a medida que avanza el Espíritu, que pasa? Que todos diré lo mismo. Porque la verdad es una. Si Jesús de Nazaret era libre es todo ser humano en este mundo cuando realmente, verdaderamente es libre el cristo ya lo ha dicho muy claramente la verdad cuando realmente somos libres es cuando somos esclavos de dios del que nos creó no de los creados hay que liberarse de los, como decía Miguel, de los liberadores de la teología de la liberación Hay que liberarse de, de los maestros humanos, de los sacerdotes a suelto. Hay que liberarse de la porquería de esta llamada sociedad. Hay que liberarse, aunque estemos en este mundo mismo y trabajando, porque ya eh, cuando el Cristo ha dicho en oración, ha dicho al Padre, yo no, no te pido que los quites del mundo a estos, sino que los conserques ahí en este mundo, pero cuidado que no estén en la porquería, en el mal ¿y qué es el mal? la porquería donde dice pecado y si... es la gran ignorancia en una palabra estos monos que aún están en el árbol y no se han bajado y no se dignan a ser personas humanas o si se han bajado a un si llenen aquella vida de mono y no no no es correcto